...90 minutos para compartir contigo... ...todo lo relacionado a la música local... ...en todos sus estilos musicales... comentarte que este tu programa... ...Euskal Música... ...también lo puedes volver a escuchar... ...lo puedes volver a sintonizar... ...tanto el sábado como el domingo... ...en la misma franja horaria... ...de 6 a 7 y media de la tarde... ...en el mismo dial al 100.8 de Berliozario y Ratia... ...pero eso sí, en repetición... ...y también lo puedes hacer cuando a ti más te guste... ...la hora pues eh, que más te agrade... ...a través de la página de Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozari Rotia... ...porque en cuanto acaba el programa de un jueves... ...lo pues eh, subimos a esa página... ...la página de las redes sociales que tenemos en Internet... ...en facebook.com barra Euskal Música Berriozari Rotia... ...donde aparte de poder disfrutar el programa Euskal Música... ...también eh, pues eh, vas a estar informado... ...con todas las noticias referentes de la semana... También en videoclips, eh, agenda de conciertos con su correspondiente cartel y algún que otro tema musical. Todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales, también en las redes sociales, también en internet, en la página facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Rotiar. La semana pasada tuvimos en los estudios de Berriozari Ratia en el programa Euskal Música, más concretamente a Javi Boz y a Manex Trombón de la banda Sesatec para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, para hablarnos de los directos y por supuesto para hablarnos de su nuevo larga duración, Iñóis, Eginnubun, Diskorik o Nena. Hoy también tenemos visita a los estudios de Berriozari Ratia en el programa Euskal Música, esta vez de manos de una mujer. ...de Sorkun, que acaban de publicar lo que es su cuarto álbum en solitario, Ciclomorfosía. Con ella hablaremos eso de las 7 menos 10, de las 7 menos 5 de la tarde, desde su nuevo larga duración... ...por supuesto de toda su trayectoria musical, porque aparte de editar cuatro trabajos en solitario... ...también ha estado componiendo con otros grupos... Hablaremos de los conciertos que va a dar eh, con motivo a la salida de este nuevo Larga Duración Bueno, en definitiva, hablaremos de Sorkun desde sus inicios hasta ahora Presentando este álbum, Ciclomorfosía, cuarto trabajo en solitario Y aparte de ello, por supuesto, también escucharemos buena música de Euskal Herria, Como la formación de Puente la Reina, Gares Accord o por ejemplo el álbum que no cunda el pánico de Segismundo mano Todo ello durante estos próximos 90 minutos de 6 a 7 y media de la tarde jueves en directo, fin de semana en repetición en Berriozario y Ratia en el 100.8 de la FM Esto es como cada semana Euskal Música, tu cita con la música local Música Y vamos a empezar el programa de hoy de Uscal Música y lo vamos a hacer con una formación, con la formación Vívala, una banda compuesta por un cuarteto formado por miembros de Alegia, Ataun y Oreo, cuando no han transcurrido ni un año desde que publicaron su primer larga duración Wasabi... Acaban de publicar este segundo álbum con el nombre Gure Eroyak. Víbala tiene mucho de ambos elementos. El ataundarra, alchol barandirán y el oriotarra, Iñaki Gurru Chaga, son los vocalistas de la banda. Ambos Bertzolaris, el último, también es guitarrista. Además... De los eh, demás miembros de la banda Que son Xavier Echeverría Pizzo al bajo y Yulen Goiko Echea a la batería El elemento central de este proyecto Que tiene mucho que ver con los versos musicalizados Es la letra de las canciones Nadie se escapa del fuego A discreción que proponen ni siquiera Ellos mismos El álbum ha sido producido por Bomberenea e Carlos Osinaga ha sido el encargado De los aspectos sonoros Y hay que comentar que ellos lo definen Este proyecto nacido de una sesión de verso a la Muy especial que se realizó en 2013 Que es un referente del llamativo Estilo Berzo Rock Pues ahí nos quedamos con toda esta información De esta banda de Víbala En este nuevo álbum Gure Heroic De él te vamos a extraer los temas David Chan Ariak y Bye Bye Guisoncho Con la música De este cuarteto formado en Alegia, Ataun y Orio De Víbala, comenzamos el programa De hoy de Euskal Música Música satendida fru zerbai polita Doi duta, zartutako Gizkur txotan geroa Eraikinai Paperak aspalditxo daude aldatuta Zu aldian zaude bertan gozo Argatik daude orain hainbeste potrozo Ida utzaren aurrean horren deserozo Obe du gaur estea bitoles joa Pelikula au jaban gutazetzioa Está en cinco a. Está Pues ahí estaban dos de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico para esta formación, para Vivala, el álbum Gure Eroya, que por cierto, lo están presentando ya lo han hecho en Tolosa, Aspetia, El Orrio y mañana viernes lo harán en Donosti en el Doca, el 27 lo harán en Anueta en el Gasteche y el 28 un día más tarde lo harán en Orrio. Y de Vivala nos vamos con otro estilo musical diferente. Nos vamos con Anai Arrebak, ya que los componentes de esta banda tienen un largo bagaje musical. Naiz Rosa, Trigger, Travis Cozy Lowly, después de componer música al límite y romperse los tobillos en mil escenarios, formaron a Night Arreback en 2010. Han transcurrido dos largos años desde que editaron su primer larga duración y estos hermanos-hermanas se han dedicado a buscar sus raíces anteriores a la distorsión y a la velocidad y han decidido intentar aplacar esa energía incontrolada y sacar al flote el pop que llevan dentro. Cada una de las canciones contiene muchos detalles, mucho trabajo de composición y de arreglos. Son piezas increíbles. Pues casi inclasificables La electrónica hecha con maquinitas de los 80 Está cada vez más presente En la propuesta del cuarteto Nos quedamos pues con este Nuevo larga duración de Anai Arrebac Que le han llamado igualmente que ellos Anai Arrebac y de él vamos a introducirnos Y a extraerte los temas Sorteona o Paddy Shoot Que fue el sencillo presentación del álbum Y el tema Estud Erori Nai Música De los años 80 Como has podido comprobar Con esta banda Anaya Rebac Nos vamos a ir con el rock Nos vamos a ir con el heavy Nos vamos a ir con la caña De la formación De Gares Puente La reina Acor Que vienen con su primer Larga duración La temporada pasada Ya estuvieron por aquí Por Euskal Música Todos los componentes La banda Iñaki a la batería Arón al bajo Íñigo a la guitarra Y Olaya Y Sayoa A, la, a las voces. Ya dieron un montón de conciertos y parece ser que aún continúan dándolos. Así que vamos a disfrutar, si te parece, dos de los temas de este primer larga duración. Hay que comentar que si quieres contactar con ellos, eh, pues tienes muchas formas. A través del gmail, accordgares.com, a través del facebook, facebook.com barra accord.taldea y a través del 646-632-683 y 670-457-267. Uno. Nosotros nos quedamos con este disco que nos dejaron Auténtico disco porque Aparte de los 10 temas Te puedes encontrar la versión del clásico A Metsbad de A Lais et A Maider Que si tenemos tiempo la pondremos en el programa de hoy Lo dicho, nos introducimos en este álbum debut Para esta formación de Gares Puente La Reina Accord Y te extraemos los temas Zimenduak y Ashkida La caña que nos trae esta banda Iñaki, Aaron, Íñigo, Olaya y Sayoa La banda Accord Con este su primer larga duración Y con esos dos temas que acabas de escuchar Simenduak y Aski Y nos vamos ahora con una mujer Nos vamos con Libe García de Cortazar Que comenzó su recorrido en la banda Gasteistarra New Bad Ha tocado con Sorkun y Econ Y forma parte de Isaki Gardenak Aún así, ha encontrado tiempo para trabajar en sus propias composiciones. Eh, a Libe le llegó el momento de que estas y las demás composiciones que forman el disco fueran trabajadas como banda, para lo cual Libe contó con músicos castistarras con gran experiencia, como Atsu, The New Band, Sorkun y Vicepresidentes, al bajo Chus Vigyalabeytia, de Sam Olde, a la guitarra Iene Kodatsa, De Naut y Trumbo a la batería Después de desarrollar las canciones en el local Decidieron entrar al estudio De Bomberinea en Tolosa Bajo la dirección de Carlos Osinaga Para grabar las 11 canciones Que ahora podemos escuchar en este álbum Y Sladi Andy A Aunque se trate del primer disco de un nuevo grupo Estamos ante un trabajo yo diría Maduro y bien elaborado Rock melancólico y oscuro con predominio De voces y teclados. Nos vamos, lo he dicho como solo decir habitualmente a introducir en este álbum de esta mujer, Delive y Sladiandia y te vamos a extraer los temas Negubelcha y Naigabe Música del con este álbum y Sladi Andia, hemos escuchado dos de los 11 temas que te puedes encontrar, los temas... Eh, Negubelcha y Naigabe Nos vamos a ir con un poquito de fuerza Nos vamos a ir con un poquito de garra Un poquito de energía Y nos vamos a ir con la banda Segismundo Toxicómano Cuidadito porque esta banda tiene caña Tiene fuerza, tiene energía Como te decía anteriormente En este álbum que no cunda el pánico Nueve son los temas que te puedes encontrar en el álbum Y de él te vamos a extraer los temas Contra el muro y la hora del chacal Música La caña, la fuerza, la energía, la vitalidad que tiene gabi Javi a las guitarras y a los coros, Arnaich a la batería y a los coros, Placia al bajo y a la voz y Sergio. Son Segismundo, Toxicómano, el álbum que no cunda el pánico. Lo que escuchábamos, dos de los temas incluidos en ese su álbum, el segundo corte contra el muro y el octavo corte la hora del chacal. Y nos vamos ahora con ella, nos vamos con Sorkun Y es que ya la tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música Para hablarnos de este nuevo larga duración Ciclomorfosía Hablarnos también de su trayectoria musical desde pequeñita hasta ahora Y también, por supuesto, hablarnos de la presentación que va a hacer en directo de este su sualbum Y de un montón de cositas más Todo ello, ahora, con Sorkun y Ciclomorfosía <música> la marfasias el título del cuarto trabajo en solitario de Sorkun Que ha salido hace ya unas semanitas a la venta Y es, el disco contiene 11 canciones eh, Para hablar de este nuevo trabajo De la trayectoria musical que tiene De los directos que va pues eh, a dar a, Para presentar este trabajo Dentro de poquito estará aquí en Iruña En la sala central, luego hablaremos eh, de ello Más detenidamente y demás historias Pues tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia En el programa de Buscar Música eh, A Sorcún, a Racha el León, León. Eh, Para comenzar vamos a Bueno, a echar la vista un poquito No, bastante atrás Ajá. Cuando comenzaste es Eh, a cantar con la formación Cashback. ¿Cuándo y cómo fueron esos inicios? Bueno, pues ya hace 21 años de eso. Tenía 17 años, ahora uh -huh. tengo 38, o sea que el cálculo creo que está bien. Y bueno, pues allí fue de casualidad. fue Éramos una cuadrilla, ellos ya tenían un grupo y querían probar a una chica, y me probaron a mí y me quedé. Uh -huh. Y luego, bueno, luego fuimos creciendo y ya Casbaz, eh, bueno, pues eh, se fue acabando, ¿no? Se fueron acabando las ganas, la gente empezó a trabajar, tal. Y yo eh, empecé con Fermín Moguluza, decorista. ¡Much! -huh. Esas han sido las dos grandes bases de, de todo lo demás. Luego ya empecé en solitario, pero eso fue en 2003. Ya tengo en solitario cuatro discos. Uh -huh. eh, también, como has comentado, has formado parte de la banda de Fermín Muguruza, eh, Contra Banda, eh, donde se presentó el álbum In Comunicación A. Sí, y... en Dat Manifest también estuve con él en la gira. Eso uh -huh. es, en Dat Manifest. En el, principi en el principio eh, hice la primera gira con él, luego el, eh, In Comunicación A... Bueno, yo creo que he hecho cinco giras ya con él o más o menos. No no recuerdo exactamente cuántas han sido. Y presentando en Comunicación, pues hiciste un doblete, ¿no? En un concierto a favor de los presos, sino no mal recuerdo, el festival Visigará, que presentabas lo que es el disco con Fermi Gurusa y luego el primer disco tuyo en Solidario. Exacto. E hice ese doblete en Visigará, pero me acuerdo de un doblete que pensaba que me estabas hablando de eso y he flipado porque digo, ¿cómo lo sabe...? Recuerdo que fueron 15 días de gira por Europa uh -huh. con Fermín, llegar a Marquina, no, perdón, a Marquina no, a Guernica, uh -huh. y tenía Bolo con Cashback y después con Fermín en el mismo escenario. Uh -huh. Y ahí sí que tuve que tomar cortisona para la voz, porque no me no me dio, no no me, dio. me quedaba fónica. Uh -huh. Luego ya en el Incomunicacia fue más sencillo, después ya de... Sí, ahí, ahí ya pues éramos tres coristas, no era todo el peso... Del coro, Ajá. solo yo, era diferente. Y también pues has participado en recopilatorios, cuéntanos un poquito también, porque le has dado a todo, ¿eh? por lo que veo. Recopilatorios, <risa> pues, yo qué sé, pues desde recopilatorios de Metac, puede ser, uh -huh. Metac, tú igual tienes ahí la, la, la información mejor <risa> que yo. Menos, sí, sí. Porque yo, a mí me suelen decir, eh, dame datos de tu biografía, y me suelo quedar como en blanco, no sé, uh -huh. has pasado tantas cosas... Uh -huh. Y ahora ya nos metemos en lo que venimos a contar, ¿no? A Sorkun, que en 2001, cuando se disuelve la banda Casbat, pues empiezas ya a sacar el primer trabajo en solitario, bajo el nombre de Ona. Eh, cuéntanos un poquito esos discos que has editado, qué aceptación ante el público han tenido, porque a verte con Casbat, ahora a verte en solitario, pues ha tenido que hacer un cambio bastante importante, ¿no? el que has dado. Sí, bueno, aquello fue ya en 2003, ya... ...ya quité el miedo en 2003... ...el salto de Casbaz uh -huh. a... ...bueno, antes hubo gira de Fermín... ...entonces ya también digamos que... Mm, ...cogí fuerza, ¿no? Uh -huh. y Pero sí, claro, dio mucho miedo ir... ...de repente como Sorkun... ...sin Casbaz detrás... ...pero muy bien, fue muy bien, muy bien... ...tocamos muchísimo... Eh, no, ...nos lo pasamos... ...súper guay con, con la banda nueva... No sé, a mí me gustó, me gustó mucho la experiencia. Luego Duna también fue un cambio musical muy potente, aunque fueran los mismos músicos. Dimos un giro musical súper interesante y también fue una gira. Hicimos 101 conciertos en 12 meses. Tocábamos mucho, mucho, mucho. Y luego vino Sorcona en Vicepresidentes, que fue otra vez otro cambio, que nos fuimos a grabar a California, en el, en el estudio Junita que es donde suelen grabar, pues la gente de Queens of the, of the Stone Age vino Alfredo Hernández, estuvimos con pues toda la peña la peñita esta, ¿no? Uh -huh. Y fue una gozada. Y ya está, y luego he estado 7 años tranquila, he sido madre y hace poco tocamos casual, sacamos un disco uh -huh. en el 2014 y ahí otra vez me he animado a a, a volver a hacer un disco en solitario. Sí. Tenías ya ganas. Tenía ganas. Eh, antes de la gira Casbah no lo tenía pensado. No no no lo veía, Estaban mis cosas, en mi casa, mi hija, mi rollo y cuando de repente vuelvo con Casbah a hacer esos bolos y me encuentro con la gente otra vez y bueno, pues Ahí sí. pensaste que necesitabas algo. Ahí ¿no? ya necesitaba ponerme en marcha. Uh -huh. eh, durante estos discos eh, en solitario también has tenido cambios en la formación. Sí. Eh, hasta vicepresidentes era siempre la misma gente bueno había un saxo y barítono que integramos en Duna un teclado que integramos en Duna pero en ciclomorfosia está ya otra gente distinta ya todo, aquellos músicos además son todos de Gasteiz que yo viví en Gasteiz, 7 años y ahora son músicos de, de Donosti bueno de, de Berriozar, Juan Maurriza Baterías de Berriozar Miquel Romero de Bilbo pero vive en Donosti Aritzeluz Uriaga que es de Donosti Y Freddy Pelaez, anticlista, que es de Beasain, o sea que estamos un poco repartidos por todas partes. Pero bueno, ellos son una gente, una gente son muy cracks, han estudiado música a grados superiores, uh -huh. <coughs> jazz, clásico, bueno, en fin, una pasada, ¿no? Uh -huh. Y entonces con ellos me, me he atrevido a hacer este disco que... Bueno, pues que ellos estaban man empujaba a encontrarme en, en sitios diferentes, en probar cosas, en momentos de jazz, uh -huh. momentos de funky, momentos de soul. Porque digámoslo así, igual lo digo mal, pero es el disco que más eh, estilos musicales contiene. No lo sé. Yo ahora es cuando cuesta ponerse a hablar de eso, cuando has uh -huh. hecho un disco y has cantado y tienes que racionalizarlo y ponerte a a, a, a a contarlo en palabras es un poco complicado porque yo veo dis, mi disco Duna por ejemplo, y en Duna había también un montón de canciones que no tenían nada que ver una con la otra uh -huh. súper experimental, con un saxo barítono no lo sé, este quizás lo veo más homogéneo, este es más homogéneo que Duna pero también es verdad que uh -huh. de repente hay un funky, luego hay un reggae y luego hay un una especie de soul a lo Aretha Franklin ahí arriba de la bola, no sé. Eh, antes de hablar ya de este cuarto disco en solitario, Psiclomorfosía, que estás presentando, ¿qué diferencia encuentras entre la Sorkum de los Inecios, en el disco solitario, hasta este último trabajo que has sacado hace poquito? Bueno, nada que ver. Antes llegaban las cosas un poco como de repente, ¿no? Te pillaban las cosas, venían pues de repente un grupo te proponía cantar, de repente eh, llegaba un día que habías hecho una canción en el local mientras estabas con los colegas, luego venía una discográfica que era esa no senki, que joe, que guay, venga, vamos a hacer un disco, llegaba un disco, uh -huh. llegaban los conciertos, era todo así. Ahora ahora hay que salir a buscar, ¿no? Hay que pensar con un calendario, para tal fecha voy a hacer esto, para otro, para... Pues es otra manera y, y yo estoy de otra manera con la música también eh, metidos ya en este nuevo trabajo discográfico eh, ¿cómo fue el proceso de grabación? Eh, ¿cuánto tiempo estuviste en el estudio? ¿alguna anécdota que contar así? pues mira, te puedo decir que era agosto que estuvimos 10 días, que hacía un calor que no se podía aguantar en Beasain, en el estudio de Freddy del uh -huh. Teclista Y que nos lo pasamos súper bien nos íbamos a comer todos los días al restaurante eh, volvía metíamos 8 die horas allí todos los días ya empiezas a ver el sonido del disco la verdad es que muy muy bien muy grato porque ves eh, empiezas a ver las canciones como crecen y crecen y crecen mm. eh, has tenido alguna colaboración en el disco en la maquetación Sí, está javi pez Que aparte de haber compuesto uno de los temas, que es Astronautac, uh -huh. eh, canta en, en Gizón Lastán, que a su vez ha hecho la letra Arcaetscano. <risa> <risa> o sea, es un poco todo así. Un hilo, ¿no? se, ha, se ha juntado un montón de gente y, y de repente hemos hecho entre todos un disco que estaba por ahí sin hacer. Y luego hay de Rodríguez, que es la letrista del disco. Uh -huh. Y hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué quieres expresar, Sorkum, con estos 11 nuevos temas? Sí, son letras bastante oscuras, bastante duras, lo que pasa que al ponerlas en contraste con esta música tan bailonga o tan arriba ¿no? o tan, no sé, con tanto ritmo, pues quedan un poco solapadas, pero podrían ser las letras de un grupo de death metal, por ejemplo, tranquilamente. El disco lleva por título ciclomorfosía, que también es el título de la canción con la cual se abre este cuarto disco. ¿Por qué este nombre? Pues este nombre es porque, bueno, hace cinco años me diagnosticaron una ciclotimia, un cuadro ciclotímico, y lo pasé bastante mal, tuve bastante bajón, pérdida de ilusión, pérdida de fuerza, de ganas... Y entonces, cuando me diagnosticaron ciclotimia y pude entender que realmente me pasaba por algo y que tenía una solución y que y, y que había más gente que le pasaba y todas esas cosas que te dan un diagnóstico, me encantó la palabra. La palabra en sí misma, aparte de que para mí fue súper... Me alivió mucho saber qué me pasaba. La palabra me gustó mucho. Entonces, en estos siete años, todo lo que he pasado, he sido madre pues la metamorfosis profunda que siento no hace que haya mezclado esas dos palabras y, y, y la haya puesto ciclomorfosia. Me parece que le queda muy bien al disco. Este cuarto trabajo es una propuesta eh, <coughs> opuesta a lo que hasta ahora nos venías ofreciendo. Eh, digamos, has apostado un poquito más fuerte por Sorkun. Sí, sí. Yo ya... Sí espero que esto salga bien espero conectar con la gente espero que jolín que, que los músicos sigamos interesándole a alguien <ríe> y que la música siga moviendo a la gente no porque a veces da la sensación de que ya la información pasa tan rápido las los discos las canciones los vídeos twitter facebook uh -huh. todo pasa a una velocidad que es todo muy muy liviano, se va enseguida no y ya, y ya no dan ganas ni de ir a un concierto, no hay ganas de ir a un gasteche no sé, me da un poco de pena eso entonces voy a comprobar qué pasa voy a comprobar <risa> eh, Antes de hablar de los conciertos, de los directos si te parece vamos a escuchar un tema del disco eh, ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es digamos el tema de referencia de este nuevo disco de Sorkun? Ciclomorfosía primero ciclomorfosía ciclo Barruko luketzen bizizaren monstroa Gure pelotzi bertzetan Etxipena notakinez Eta itxaz belarrez Ekin dako kalbian Astea abandonatzea pada Gogora zaitzatan Zirena zarkitu bat, panpengarra bat Baina gautza tristea guak bizitira Nire barruko lupe txan Ezkantzan hartutako hoteleko araztazunean Gauztatu jadeko gozaria con la entrevista que estamos manteniendo con Sorkun en el programa Buscal Música en Berriozario y Ratia eh, vamos a meternos a hablar de los directos ¿qué repertorio tienes para presentar el disco? ¿vas a incluir todos los temas de este disco? ¿vas a incluir temas de los discos anteriores? Sí vamos a incluir los temas de este disco por supuesto porque es la presentación pero luego voy a recuperar bastantes temas de Duna porque creo que son dos discos que pueden estar un poco hermanados y aparte la banda que, que tengo ahora y, que, y los arreglos que podemos hacer ahora creo que casan muy bien con algunas canciones de Duna eh, Metidos en directo, el sábado 28 presentáis el disco en Iruña, en la sala central junto a Seamais, a la Rentería y toda su gente, eh, ¿alguna sorpresa que se pueda desvelar ya? No, no <risa> <risa> no, no creo que haya nada muy especial pero algo algo puede pasar algo puede pasar Así que todos yo señor. quiero que vengáis todos y todas <ríe> eh, ya aparte del concierto del 28 tienes fechas ya cerradas para sí, el el, empezamos las presentaciones el 26 eh, de noviembre en iruña hoy perdón en Bilbao garancho es el primer concierto luego estamos aquí en iruña y eh, vamos ya a diciembre el día 12 en la Gym gymillas con, con sura de oñarbi Y, y luego vamos a, a Donosti, a la cultura chea de Itxaurrondo Rondo, con ay Ras Miguel Antafari. Uh -huh. Y en Bilbao estamos con Live, que se me ha olvidado de decirlo. Y Batería de Berriozar, aquí no vais a hacer nada, no se le está moviendo algo, por lo menos el batería algo ahí. Ahora batería nos, de Berriozar. que nos escucha? ¿Te refieres aquí al barrio? Al barrio. Bueno, sí, al sí, pueblo. Al, barrio, al pueblo. Pues eh, no estaría mal, no sería mal. Por lo bien. que pasa es que tocando en Iruña En ya, la central, ahora... Pues, Nosotros se lo tiramos a batería. Exacto. Vosotros sí. comentarle, no a ver si se anima. Tiene un garaje bien guapo, ¿eh? Para hacer algún concierto. Se lo tiramos más a uno. <risa> <risa> <risa> eh, ¿Recuerdas, Sorkun, cuando fue tu primer concierto? Sí. Fue eh, en Norereta, en la Alameda, en el suelo. Uh -huh. del, allí, no sé si era un miércoles, además. Uh -huh. El otro día me enseñaron el cartel. Yo tenía 10... 16 años, todavía no había hecho 17, yo creo y tocamos Casbas allí pues eso, en la Alameda del Pueblo, para pa todo el mundo no sé cuál era la razón alguna razón habría, pero ni me acuerdo eh, De los 11 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo has compuesto en el estudio de grabación o ahora que está ya eh, todo el disco ya sacado a la venta? No es fácil eso, eh porque si digo uno tengo que renunciar a otro, pero... Yo, con A Deitas Moundis, que es la primera que has puesto, casualmente, es con la que me quedo. Tiene algo mágico, esa uh -huh. canción. Eh, que ha sido para Sorkun lo mejor y lo peor en esta trayectoria? Lo mejor y lo peor... wow Así de golpe. Pues lo peor, el agotamiento. Uh -huh. Llega un momento en el que te agotas. En todos los sentidos. Creativamente, físicamente, mentalmente... Y lo mejor... Pues haberme recuperado y, y, y volver a tener ganas. O sea que te vino bien, ¿no? Ese parón de siete años. Sí. Me vino bien y fue necesario. O sea, no había otra. En cuanto a influencias musicales en los ratos libres, ¿a Orkun qué le gusta escuchar? Ahora mismo solo escucho <risa> música en el coche, es muy triste decirlo, pero es así. Entonces tengo discos como... Bueno, desde Tutankamon, que son amigos míos... Eh, yo que sé Live que estoy escuchando muchísimo ese disco Pego Calderón Calle 13 um, Mars Volta Pff, no sé hay un cacao ahí eh, ahora estoy escuchando cosas de Chacacán me bajé el otro día Chacacán bueno más o menos cosas así uh -huh. y ahora vamos a hablar un poquito de qué forma se puede conseguir ese disco Psicomorfosía sí bueno está ya en iTunes y ...está en... Eh, ...perdona... streaming se dice... ...estreaming... <ríe> ...es que todavía las palabras esas son muy nuevas para mí... ...en streaming... Y, ...y ya está en tiendas... ...está en tiendas ya desde el lunes... ...y de todas formas... ...en la página web... ...si no está hoy la tienda de la página web... ...tiene que estar ya... ...o sea, a puntito... ...y luego, bueno, estaremos en Durango... ...yo voy a estar cinco días allí... Metida en el stand con la gente y a ver qué se cuece por allí. ¿Y vas a hacer algún concierto ahí en la Feria de Durango? De momento no, no, no en la ¿no? Feria de Durango nada. Ah, la Feria de Durango ya tengo bastante con estar ocho con horas, esta, horas, ocho horas sí. metida en un stand. No, no, no, no. Y vamos a ir terminando la entrevista, pero antes eh, en 2014 volvió Cashback eh, con arracala ¿Es una vuelta esporádica? Sí, de momento sí es una vuelta anecdótica que nos apetecía hacer y, y juntarnos y e irnos por ahí en la furgoneta uh -huh. pero hemos acabado bueno ha durado nueve meses porque así lo decidimos pero quién sabe volveremos a tenemos mucho contacto de repente en el 2032 nos volvemos a juntar y con el Solitario ha sacado cuatro discos sí. eh, ¿habrá un quinto? seguro sí. seguro ¿Y algo que me haya dejado? ¿qué, ¿Qué quieras decir para terminar lo que es No sé, entrevista? creo que hemos dicho un montón de cosas Está bien así, yo creo que es suficiente uh -huh. Pues el 28 nos vemos Nosotros el 28 la del disco, Que todo salga bien en ese concierto Que es vaya que mucha ricasco. gente Y mucha suerte con este disco Y con los que seguramente van a venir eh, después Es que ricasco Gordin, ez da berdin, nola jakin Ik padakik noiz lehun eta noiz gordin Gizon suak, gizon eme, gizon eme ernea konbinazio edo errada ene Bilustasuna ondien jazten duena, entzule ikonena, entzule piluzia Errazako bilusteko zure Esincrato, tú lo sabes, ternura crudeza, crudeza o ternura, como no, lo que toque a cada rato. Gran hombre, hombre discreto, me dices siempre que no magnifique el dolor que siento. Los objetos, déjalos estar, en las personas deja rastro, rastro, rastro, rastro, Guárdate un puñado de palabras por si acaso, como elegir cada vez, como elegir Tú lo sabes saberlo no cine precio cuando habla y cuando guardas silencioencia silencio. Si son I son son lasan I son dacas i son lasan la entrevista que hemos realizado a Sorkun en este jueves en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia entrevista con motivo de la salida de su cuarto trabajo discográfico en solitario Ciclomorfosía, hemos hablado también de, bueno, sus eh, proyectos que ha tenido con casbat sus proyectos que ha tenido con Fermín Gruza pero eh, lo importante este nuevo trabajo discográfico Ciclomorfosía que lo presentará el sábado 28 de noviembre en la sala central de Iruña en el casco viejo junto al ...la formación sea más... Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy de Euskal Música en la sintonía del 100.8. Berriozani de Ratia, recuerda que estamos cada jueves contigo entre las 6 y las 7 y media de la tarde compartiendo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Recuerda que también este programa, Euskal Música, lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar tanto el sábado como el domingo, eso sí, en repetición, en la misma franja horaria o cuando a ti más te guste, a través de las redes sociales, a través de Facebook, facebook.com barra Música Berriozar y Ratia Y nos vamos a ir con un aniversario Ya que GOR en el año 2016 Celebrará su vigésimo Quinto aniversario de la creación Como sello discográfico Y ha lanzado un doble CD 25 canciones en euskera y 25 Canciones en castellano, una canción Por año desde 1991 Hasta 2015 El próximo jueves tendremos con nosotros Apache, director del sello discográfico De Iluña GOR, para hablarnos De estos 25 años que ha dado GOR Desde sus inicios en 1991 hasta este año 2015 Estará pues, lo dicho por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Pachi Director del sello discográfico GOR Y nosotros nos vamos a introducir en ese álbum Y nos vamos a ir con un clásico incluido en estos 25 años de GOR El Caixo de Urch Con él nos vamos, volvemos dentro de 7 días aquí en el 100.8 En Berriozar y Ratia en Euskal Música Música Eta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 ¡Busca música en las redes sociales! 100.8 Tu dial Berriosar y Ratia La radio de tu pueblo En el 100.8 De tu dial